se va la pareja va al fracaso y yo no quiero acabar con el alma hecha pedazos no me busques por favor hoy en busca de otro brazo no hablo de conciliaciones no quiero empezar de nuevo no me juzgues mis acciones ya no quiero ser tu juego ya tengo otras ilusiones con un Sigo siendo el mismo Y tú sigues peor que nunca Voy a hablarte como amigos Puedo mentirte, no me gusta No quiero nada contigo Y lo que hagas no me asustes Sin amor no hay nada Y pa' que andar con engaños Traigo mi vida prestada Viviré feliz mis años Nuestro amor aquí se acaba Sobre aviso no hay engaño No lo de conciliaciones No quiero empezar de nuevo No me juzgues mis acciones Ya no quiero ser tu juego Ya tengo otras ilusiones El mismo y tú sigues peor que nunca Voy a hablarte como amigos Pues mentirte no me gusta No quiero nada contigo Y lo que hagas no me asusta